Segunda Samuel, capítulo 9. Dijo David: ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de j o n a t á n Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿Eres tú Siba? Y él respondió: Tu siervo. El rey le dijo: ¿Eres tú Siba? o ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: Aún ha quedado un hijo de j o n a t á n lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David Y le trajo de la casa de m a q u i r hijo de Amiel, de lo de Bar. Y vino m e f i Boseth, i j o de Jonathán, hijo de Saúl, a David. Y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, m e f i b o s e t Y él respondió, He aquí tu siervo. Y le dijo David, No tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathán tu padre. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él inclinándose dijo, ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, Todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo le he dado al hijo de tu señor. Tú pues le labrarás las tierras. t ú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos, para que el Hijo de tu Señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el Hijo de tu Señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba quince hijos y veinte siervos. Y respondió Siba al rey: Conforme a todo lo que ha mandado mi Señor, el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa, como uno de los hijos del rey. Y tenía m e f i b o s e t un hijo pequeño, que se llamaba Micaía. Y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de m e f i b o s e t Y moraba m e f i b o s e t en j e r u s a l é n porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies.